que por lo que dijo el Ministro de Desarrollo Social, está ausente de toda ayuda a la provincia de La Pampa. Con una decisión política del gobernador, de seguir conteniendo, como ha sido una política de los últimos 40 años de la provincia, a los sectores de mayor vulnerabilidad a través de garantizarles lo que es el acceso a una canasta básica digna y al acompañamiento a ciertas situaciones, circunstancias que se van generando con el aumento de los servicios, el tema de los alquileres, que es eh, que es una parte de donde está centralizado el mayor este incremento presupuestario. Y por otro lado, eh, otra de las áreas, que es una de las más sensibles y que hay una inversión presupuestaria muy importante en el área de niñez, donde tiene un crecimiento con respecto al año pasado de cerca del 80%, en donde implica poder dar más respuesta a una problemática que, que va creciendo, que las circunstancias económicas, sociales, este, de las políticas nacionales, hace que las víctimas sean los niños, las niñas, los adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, y que ese presupuesto provincial tenga que contener eh, a quienes se van cayendo el sistema. Es un presupuesto de recuperación resistencia, como lo dijo el gobernador, que tiene ciertas restricciones en algunas áreas para que otras áreas este, podamos funcionar de acuerdo a la coyuntura política y económica que está atravesando el país y la provincia en particular, así que Eh, estamos conteniendo, sabemos que, mejor dicho, se contiene a través de fortalecer las partidas presupuestarias que tienen que ver con lo que entendemos que va a venir el aumento que es la demanda social. De Nación, bien, gracias, no tenemos ningún tipo de acompañamiento, hemos eh, intentado todo tipo de diálogo, he ido en reiteradas oportunidades a Buenos Aires, hemos dejado de ir a efecto de ser muy prudentes y responsable con los gastos, este, entonces no gastamos viáticos donde eh, no lo vamos a poder recuperar en, en la inversión. Eh, hubo un consejo federal de niñez hace 15 días donde no hubo ningún avance Eh, algunas provincias celebraban y valoraban que después de dos años este secundaran, nosotros no celebramos y no valoramos que hagan lo que corresponde, que es mínimamente poder convocar a los espacios de diálogo para poder fijar políticas públicas. Y en estos dos años, este bajo premisas falsas como que es la revisión para para determinar la eficiencia de los únicos castigados en el ámbito de niñez y de los niños. Bueno, diego Álvarez el ministro de desarrollo social hablando ayer eh, a través de la televisión pública pampeana de nación bien gracias dejamos de ir porque no vamos a gastar viáticos en un este, en una reunión donde no tenemos ninguna ayuda ese es el ese es el panorama eh, que planteó el ministro de desarrollo social respecto a la entre comillas ayuda de nación en un área tan sensible, uno imagina también si este Petobelo sigue sin entregar alimentos a comedores en Capital Federal y en provincia de Buenos Aires, imagínense la importancia que le puede dar a este las ayudas para la provincia de la Pampa. Ustedes imagínense este que La Pampa es un barrio de Capital Federal, imagínense la la importancia y la preocupación que puede tener la Ministra Peto Velo cuando desde la provincia va eh, vamos o se va y se le exige que cumplan con lo mínimo indispensable. No festejamos cosas que tienen que hacer, como por ejemplo esta reunión federal del Consejo de Niñez. Así que este imagínense cómo está la onda entre la provincia y la Nación. La cosa es que el presupuesto de el área más sensible que tienen los gobiernos, que es el área social, aumenta un 28,2% y como recién escuchaban al Ministro, se le va a dar prioridad a las familias que estén en, en un estado de mayor vulnerabilidad respecto a otros. Y el tema de servicios y alquileres es uno de los temas que más preocupa porque, como recién decíamos, ya la gente paga todo y el 10 no tiene más plata tiene que decidir o pago el alquiler o cómo bueno en ese en esa situación estamos eh, en la provincia a dos casi dos años del gobierno de Javier miy las 8 y 46 minutos estamos en periodismo turno mañana